Jeremías, capítulo 29 Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina de los palacios, Los príncipes de Judá y de j e r u s a l é n los artífices y los ingenieros de j e r u s a l é n por mano de Elasa, hijo de Zafán, y de g e m a r í a s hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Cazaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí Y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella á Jehová. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. Ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré aliado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde os arroje, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profeta en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, y de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia. Y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas. Desde temprano y sin cesar. Y no habéis escuchado, dice Jehová. Oid, pues, palabra de Jehová, vosotros todos los transportados, que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de s e d e q u í a s hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los trasportados n de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: Póngate Jehová como a s e d e u í a s y como Aacab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé. Lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías de Neelán hablarás diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en j e r u s a l é n y al sacerdote Sofonías, hijo de m a a s í a s y a todos los sacerdotes diciendo: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué, pues, no has reprendido ahora a Jeremías de Anatod que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia, Largo será el cautiverio, edificad a casas. y habitadlas. Plantad huertos y comed el fruto de Helios. Y el sacerdote s o f o n í a s había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías de Neelam. Porque os profetizó Semaías, y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, Así ha dicho Jehová, He aquí que yo castigaré a Semaías de Neelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová. Porque contra Jehová ha hablado rebelión.